Son las ocho de la mañana, las siete en Canarias, en la cadena Ser Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Es lunes, es 15 de marzo. Hoy hace un año vivíamos nuestro primer día de confinamiento, el primer día de las calles vacías, de apenas movimiento en las ciudades, el primer día de teletrabajo para muchos, los niños en casa, los abuelos solos, el primero de muchos días en los que recibiríamos llamadas anunciando alguna muerte, el primer día del miedo, el primero sin encontrar la respuesta a la pregunta que nos hacíamos insistentemente: ¿hasta cuándo? Quince días nos dijeron, otros quince después, y así. Hasta las puertas del verano. Ha pasado un año de aquello y hoy somos diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes. Hemos cambiado nuestros hábitos, nos hemos vuelto más desconfiados, seguramente más tristes, pero también más resilientes. Le han puesto nombre a lo que nos pasa, fatiga pandémica lo llaman, pero es más sencillo que esto. Es falta de expectativa, y ya no solo sanitaria, porque esta empezamos a tenerla cubierta con la llegada de las vacunas que más tarde o más temprano nos llegarán a todos. Es falta de expectativa, sobre s todo ante nuestro futuro. Los problemas económicos, Se acumulan, no hay ayudas suficientes para insuflar aire a tanta asfixia. Y una vez más, quienes tienen que encontrar las soluciones a todo ello, parece que no están a la altura. El bodevil de mociones de censura y convocatorias electorales de la semana pasada dice muy poco de la política española. A una chapucera moción de censura en Murcia se sumó una irresponsable convocatoria electoral en Madrid. Y en medio, un mercadeo de cargos y militantes en el ala derecha del mapa político, del que solo se puede concluir una cosa, y es que solo. ...están preocupados por ellos mismos. Por sus puestos, por sus actas de diputados, por sus encuestas electorales, alejados por completo de lo que realmente le interesa o le preocupa a la gente. Y si todo este mercadeo no tuviera consecuencias, lo podríamos observar desde la distancia como quien acude a un espectáculo, pero es que sí que tiene consecuencias en la toma de decisiones o en la falta de toma de decisiones, en que la salida de esta crisis sea de una manera o sea de otra, en que este país tenga una derecha responsable u otra derecha echada al monte, en que la ultraderecha quede arrinconada o vaya a ganar. Ganando protagonismo. Y de momento, por todas las pistas que tenemos hasta ahora, de todas las opciones posibles, parece ser que los protagonistas del último b o d e v i l han elegido la peor. Angels Barcelona. La semana va a empezar con un día radiante, pero vendrán la lluvia y el frío, Jordi c a r b ó Podemos dividir esta semana en dos partes, en dos mitades muy diferenciadas, hasta el miércoles,、eh, como dices, tiempo radiante, sol, cuidado, hace frío ahora mismo, helando en la mayor parte del interior peninsular. Durante la tarde, máximas de 15 a 20 grados. A partir del jueves, y e n a del a n t e temperaturas cada vez más bajas y con precipitaciones cerca del Mediterráneo. Y antes de empezar, el mensaje de a n a u s l e buenos días. Buenos días, Ángeles. Estamos ya mucho más cerca de que todo esto acabe. Y nuestros amigos del Santander quieren que empecemos a acumular ilusión, porque con el Santander empiezas ya a acumular. Habios cada mes con tu nómina, tus recibos y usando tu tarjeta de crédito, y más sabios aún, contratando nuevos productos. Para empezar, si traes tu nómina antes del 31 de marzo, puedes llevarte hasta 15.000 labios para que solo pienses dónde quieres ir, por ejemplo, a París, a Londres o a Roma. Ven al banco que te lleva más lejos con Santander One. Consulta condiciones en bancosantander.es.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 Basta con escuchar el Mundo Val para hacerse una idea del estado de las relaciones entre Ciudadanos y el PP. Se dicen las peores cosas como si ya no gobernasen juntos en ningún lugar, pero lo hacen todavía en Andalucía, en la ciudad de Madrid o en Castilla y León, donde, por cierto, la coordinadora de Ciudadanos también ha acusado por escrito de corrupción política al partido del que son socios. La moción en Murcia y el adelanto electoral en Madrid han evidenciado la fragilidad en la que queda Ciudadanos, partido del que se ha ido ya al PP, su exsecretario de organización Franervías. Y en Ciudadanos acusan al PP de estar en plena ofensiva de lo Que llaman compra de voluntades. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Con este escenario, hoy mismo Ciudadanos esta mañana va a reunir a su ejecutiva en la que, como ayer les contamos aquí en la SER, Inés Arrimadas va a anunciar una remodelación de sus órganos directivos. ó s c a r García, buenos días. Buenos días, Ángel. La duda hoy será saber cómo defiende Arrimadas, de la que se defiende de la creciente crítica interna por la situación en la que queda su partido y hasta dónde llega esa renovación. Sí, Arrimadas quiere taponar como sea ese aluvión de tensión interna que tiene golpeando las puertas de su despacho desde hace semanas y para ello lleva la ejecutiva, que comienza a las 11 de la mañana, una parte de las cosas que llevan pidiendo esos críticos. Arrimadas va a remodelar los dos principales órganos del partido, que son el Comité Permanente, hasta ahora con solo seis personas, y el Comité Ejecutivo, hasta ahora con casi 30. Esos dos órganos se van a ampliar, pero también habrá cambios entre los miembros que ya están. De momento hay mucho baile de nombres, se habla de v i l l a c í s de Cantó, de Aguado, pero los Cierto es que solo arrimadas en su cuaderno naranja, en este caso, claro, los conoce. La presidenta quiere frenar las críticas y también la operación de captación de dirigentes de ciudadanos por parte del PP. En la dirección no tiene ninguna duda Fran Herbias, el desertor, como le llaman, está detrás del intento del PP de acabar con la estructura de ciudadanos, por lo que en la cúpula esperan que en las próximas horas haya más células durmientes, así las llaman, que den el salto, como lo ha hecho Herbias o en su día Lorena Roldán. Las acusaciones de ciudadanos son directas al PP. María Larrubio, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, sí. d Así a s que interesa saber qué dicen en el PP, aunque más interesante todavía es saber qué van a hacer ahora en el PP. Sí, desde el PP se transmite que tras la incorporación de Herbías vendrán no solo más altos cargos naranjas, sino también cargos en activo, que hay conversaciones en marcha. El PP habla de implosión de ciudadanos y considera además que el proceso llevará aún meses, que va a ser progresivo y que servirá por ello para dar un impulso definitivo y constante a la campaña de Díaz Ayuso en Madrid. Hablaba así ayer el vicesecretario de Política Territorial del PP. Antonio González Terol. El Partido Popular ni ha sido derrotado ni se ha quedado obsoleto. Tiene sus puertas abiertas para todos aquellos afiliados, simpatizantes, diputados de un partido como Ciudadanos que ha traicionado a sus votantes. Que decidan dar el paso de sumarse a este proyecto común, tal cual ha hecho Fran h Erbías, el secretario de Organización. De Ciudadanos con Albert Rivera. En paralelo, á n g e l s Genova prosigue con la celebración de sus congresos provinciales, donde varones y dirección nacional libran un pulso en el que ahora, tras la última semana, Teodoro García e e a está más fuerte que nunca. Marela, Oscar, hablamos en el abierto.、Ah, hasta luego. Hasta luego. Todo va a tener una lectura nacional evidente, pero como tal, la campaña se va a librar en Madrid, ahora que el Tribunal Superior ha respaldado las elecciones. Hoy la mesa de la Asamblea va a decidir si recurre esta decisión, aunque la campaña pues, está ya en marcha. Ayuso, de hecho, tuiteó anoche, el 4 de mayo, Madrid va a elecciones porque está en su derecho. Y luego la presidenta retuiteó al exfutbolista Luis Figo este mensaje: a votar a por ellos y a por la libertad. Bueno, todo eso el fin de semana en que García Ejea ha llamado a los gobiernos del PP, lo h a hecho varias veces, los gobiernos de la libertad. En el PSOE reaccionó el candidato Ángel Gabilondo. Respetamos la convocatoria electoral. Llamamos a la participación en el proceso electoral. Y estoy, estoy dispuesto, estamos dispuestos a hacernos cargo. Del Gobierno de Madrid. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estás en Francia porque hoy Pedro Sánchez tiene una cumbre bilateral con Macron y desde allí llegará el análisis que hagan de la situación el presidente. De momento lo que sabemos es que el análisis que hacen en el PSOE es este, conscientes de lo que se juegan en Madrid y hablando de corrupción en Murcia. Así es. En privado nos llegan a decir que Murcia es Sicilia, no hablan de error en la negociación y allí ahora lo que esperan es hacerse con el ayuntamiento. Sí que hay más autocrítica sobre Castilla y León, hay miembros de la Ejecutiva Federal que admiten al hacer que la moción ha tenido el efecto contrario. Al deseado, porque cohesionó a la coalición de Mañueco e Igea, y en el caso de Madrid, pues están en hacer de la necesidad virtud. En la Moncloa se esfuerzan en referirse a las elecciones como una oportunidad no esperada. Dicen en Ferraz que las encuestas dibujan un empate entre bloques y que hay partido, pero lo cierto es que lo van a jugar con un candidato que habían dado por amortizado. Este año ha habido voces en el PSOE muy críticas con la desaparición de Ángel Gabilondo como oposición durante la pandemia. Y ahora el objetivo es relanzarlo en tiempo récord. Y la cumbre de hoy, más en Montabán, será un homenaje a a z a ñ a Si、sí, estamos aquí en Montobán, que es la ciudad donde está enterrado Azaña y es la ciudad que han elegido simbólicamente para celebrar esta cumbre en la que se va a firmar un convenio de doble nacionalidad. España no lo tiene con ningún otro país europeo y va a beneficiar sobre todo a descendientes del exilio. Sánchez y Macron van a visitar juntos la tumba del presidente de la Segunda República cuando termine esta cumbre bilateral en la que los ministros van a participar de manera telemática. Inma, gracias. Hasta luego.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 á n g e l s Barceló. Estas semanas vamos a comprobar qué efecto tiene el terremoto político de estos días con lo que ha pasado en Murcia o en Madrid y cómo va a cambiar el reparto de fuerzas en la derecha española. Pero toda la inestabilidad política también tiene efecto económico. De hecho, esa inestabilidad se suma a una de las mayores resistencias que tiene ahora mismo la recuperación. Y es el miedo. Si hay miedo. Hay más ahorro. Y de eso hablamos esta mañana en la pizarra de Javier Ruiz. Buenos días. s Buenos días.、Ángel. Del efecto miedo del dinero que guardamos en el banco por la incertidumbre. ¿Se puede poner cifras a este fenómeno? Se puede y es mucho, muchísimo dinero. Son 39.200 millones de euros los que están guardados de más en el banco por miedo a lo que pueda pasar. 39.199, para ser exactos. Es un 3,5% del PIB según los cálculos del Banco de España. Y la mayor parte de ese dinero. Está en depósitos bancarios, es decir, está líquido por si las cosas vienen mal dadas. La inestabilidad política y la económica explican que hubiera más ahorros que en Europa antes de la pandemia, pero se han disparado después por el mayor aumento del COVID, por el paro. El ahorro forzoso ha crecido en Europa un 2%, en España un 3,5%. Casi el doble. Los españoles están guardando uno de cada diez euros que ingresan, los que pueden guardar. El resultado. Los hogares han dejado de gastar mucho más de lo que han dejado de ingresar. Y ese miedo es ahora la gran clave económica oculta. Puede ser un acelerador del consumo si se disipa,、uh -huh. o puede ser un freno si se consolida esta inestabilidad. Y hoy Hacienda Javier empieza a evaluar esas ayudas públicas que deberían estar listas en 40 días para que las comunidades las repartan. Pero esas ayudas pueden encallar si va más la inestabilidad de estos días. ¿Eso a qué sectores afectaría? Pues el ahorro de esta incertidumbre es tan grande que, sinceramente, está afectándolo a todo d o Menos hogar, comida y bebida.、Eh, el gasto solo ha subido durante todos estos meses en alimentación, un 40%, dice el Banco de España, a costa de desplomarse en los bares, desplomarse en los restaurantes. El gasto, de hecho, se ha desplazado del bar a casa. El gasto, por ejemplo, de bebidas en el domicilio sube casi un 8% y se desploma en la hostelería. Cae. Todo lo demás, solo sube el hogar, pero cae. El dinero destinado a cambiar de vehículo, un 8%, el de vacaciones, un 7%, el del transporte, un 10%. La incertidumbre, insisto, la sanitaria, la del COVID, pero también la política, agrava, concluye el Banco de España, esta propensión a ahorrar. Por ejemplo, temor a subidas de impuestos, otros cambios económicos. Así que, á n g e l s tenemos un país con mayor impacto de la pandemia que los demás y podemos tener. Un país con más problemas de recuperación por esta inestabilidad política、uh -huh. que los demás. La incertidumbre se hace más densa y el riesgo de que las ayudas encallen está aquí,、uh -huh. con un país que ya tiene más ahorro forzoso que Francia o que Alemania. Javier, gracias. Hasta ahora. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua.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 La cadena Ser, hoy por hoy, con á n g e l s Barcelona. Un sistema de inteligencia artificial ha proyectado cómo evolucionará la curva de contagios en las dos próximas semanas. Es un sistema que lidera la UNED y que está financiando el Instituto de Salud Carlos III. Prevé que el descenso de las infecciones en España va a seguir siendo muy lento en los próximos 15 días, a excepción de cuatro comunidades, que son Andalucía, Extremadura, Canarias y, sobre todo, Cataluña, donde se puede producir un importante repunte en los contagios. María Oralaurido. La incidencia acumulada bajará hasta los 110 casos por 100.000 habitantes el 28 de marzo, con una subida continua de nuevos contagios. De unos 5.000 cada día. La cifra de muertos diaria superará el centenar en las próximas dos semanas y llegaremos a la Semana Santa con 1.700 enfermos graves todavía ingresados en la SUCI. Es el pronóstico que hace el proyecto p r e c o v 2 un sistema de predicción de la evolución de la pandemia. Para esta semana y la siguiente, este modelo matemático predice un fuerte aumento de los positivos en Cataluña y un ligero repunte en Canarias, Andalucía y Extremadura. Sin embargo, en Madrid seguirán descendiendo a pesar de tener las restricciones más suaves. El proyecto, que usa como fuentes los datos oficiales, lo lidera el profesor de inteligencia artificial de la UNED, José Luis Aznarte, y está financiado por el Instituto de s a l u d c a r l o s III. Varias comunidades avanzan en la desescalada. En Cataluña, hoy mismo, se va a recuperar parte de la movilidad. Entre comarcas. En la comunidad valenciana se amplía la Ford e bares, restaurantes también en La Rioja. Madrid solo tiene confinada una zona básica de salud y Extremadura extiende el cierre perimetral desde el puente de San José hasta el día 9 de abril. Países Bajos ha suspendido temporalmente el suministro de la vacuna de AstraZeneca ante algunos casos de trombos, con lo que se suma a países como Irlanda, Noruega o Dinamarca que tomaron la misma decisión. Y en cuanto a la evolución del virus, los contagios han aumentado un 15% en una semana en Italia, que ha prohibido los viajes entre ciudades. El fin de semana de Pascua va a haber confinamiento. Total en ese país, en Italia. En Francia, en cambio, se han registrado 29.000 nuevos contagios solo el domingo. Y ante la tensión de la situación, el portavoz del gobierno ha confirmado que la saturación en los hospitales de París ha obligado a trasladar a un centenar de pacientes a otros centros que están fuera de la capital. Con la información del mundo, seguimos en un minuto. Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de tres grados. El b í f i d o s griego con fruta. Y cero c ese r o e hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com. m Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y m ó v i l miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo d u r ó unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los tres meses. Llévate fibra y dos líneas por 39.95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. De repente trabajas desde el sofá. De repente llevas mascarilla. De repente llevas gel. De repente vives en otra ciudad, en otra casa. De repente en el campo. De repente cambias de amigos, de novia. De repente te dejan viajar. De repente no te dejan viajar. Salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un sub de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, según el mantenimiento incluidos en tu cuota mensual con s u l t a condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Soy Juan Maiturriaga. ¿Sabes que hacer testamento es importante? Es pensar en tus herederos. Y también puede ser un acto de solidaridad, porque sin dejar de lado a tu familia, puedes incluir a UNICEF en tu testamento para que muchos niños y niñas tengan un futuro mejor. Infórmate en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Hoy por hoy, Ángeles b a r c e l o Hace hoy, a c e h 10 años que empezaron en Siria las revueltas contra el régimen de Bashar al-Assad, que desembocaron en la guerra que todavía sigue. En el abierto conectaremos hoy con nuestros enviados especiales a un campo de refugiados de Jordania. Desde allí, Nicolás Castellano nos cuenta la historia de los niños que nacen en el exilio. Mustafa tiene solo 15 días de vida. <risa> Llora con el pinchazo de la primera vacuna que recibe en el centro que UNICEF ha levantado en este campo de refugiados de a s h r a k en pleno d e s i e r t o jordanos. Mustafa es el séptimo hijo de Hayat, de 36 años, que ha alumbrado aquí en este hospital de contenedores prefabricados a tres de sus pequeños en los siete años que lleva refugiada en Jordania. 6, Ahmed Ghul es el director del hospital. Detalla que solo en este campo han nacido más de 6.500 pequeños sirios, del más de millón nacidos en los países del entorno. Toda una generación de niños nacidos durante la guerra, algunos nacidos en Siria, 5 millones, otros como Mustafa, en campos de refugiados como este y los menos en Europa o en América. Es la esperanza frente al dato aterrador. Los 12.000 niños que han muerto desde el inicio del conflicto, según UNICEF. Y en Reino Unido ha sido un fin de semana de movilizaciones por el asesinato de Sara h Everard. Hoy Boris Johnson tiene una reunión con la ministra de Interior. Van a analizar qué puede hacer el gobierno para garantizar que las calles del Reino Unido sean seguras para las mujeres. Y en 10 minutos el abierto. Hoy análisis con Antón Losada, Cristina de la Hoz e i g n a s i Guardanz. o 8 y 20 minutos de la mañana, 7 y 20 en Canarias. Por hoy Madrid, Laura Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Hace frío a e s t a a hora de la mañana, 4 grados tenemos en el centro de la capital, aunque los termómetros van a subir a mediodía. Llegaremos a rozar los 20 grados en gran parte de la región, con sol y cielos despejados. Los partidos políticos en Madrid arrancan la semana ya en pre-campaña electoral después de que la justicia haya validado la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 4 de mayo, salvo que la mesa de la Asamblea decida hoy recurrir ante el Supremo. La decisión ya está tomada. Y los grupos se organizan para dar la batalla. El PP y Vox, exultantes, porque están convencidos de que los resultados serán muchos mejores que en los últimos comicios. En la izquierda i n t e n t a r á movilizar al electorado contra Ayuso. Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es tiempo ya de pre-campaña en Madrid, una pre-campaña que tanto PP como Vox encaran con optimismo, con las expectativas altas, tan altas que el Partido Popular tiene como objetivo la mayoría absoluta. Ana Camín, secretaria general del PP en Madrid. Vamos a sacar mayoría absoluta, estoy convencida. Nuestra presidenta va a dejarse la piel como se、si、iba dejando estos dos años, que, casi dos años que lleva de gobierno, pero os necesitamos a todos. Por cierto, que el PP reúne hoy a su ejecutiva regional para analizar el escenario y trazar el camino a seguir. La izquierda, por su parte, emprende también la carrera electoral y busca la movilización del voto para intentar sumar y expulsar a Isabel Díaz Ayuso de la Real Casa de Correos. Ángel Gabilondo PSOE, Mónica García Más, Madrid y e Saserra Podemos. Estamos dispuestos.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 Las familias de los mayores que viven en las residencias de la comunidad ya tienen una petición sobre la mesa para los grupos parlamentarios de la región con esas elecciones a la vuelta de la esquina. Piden que pase lo que pase, se mantenga la comisión que está investigando lo que ocurrió en las residencias durante la primera ola de la pandemia. Miguel Blázquez es el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias. Nos tememos que todo esto va encaminado en una especie de vuelta atrás. Que arrasaría con todos esos pequeños avances. En esa comisión faltan aún por ser citados el ex consejero de Políticas Sociales, Alberto r e y e r o el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez desde que Madrid aplica restricciones por zonas básicas de salud, solo hay un área con limitaciones de movimientos esta semana. Se trata de Morata de Tajuña. Se levantan las restricciones en las 15 zonas básicas donde estaba prohibido entrar y salir sin causa justificada. Eso sí, el miércoles va a empezar el cierre perimetral de toda la región por el puente de San José, que se alargará hasta el domingo 21. Se repetirá en Semana Santa entre el 26 de marzo y el 9 de abril. Madrid finalmente acatará los acuerdos de las comunidades con el Ministerio de Sanidad, aunque esta d o t Ultimando el recurso que prepara en contra de esta medida. Los alcaldes de la Sierra piden refuerzos para controlar la masificación que están viviendo en sus zonas estos días y la que les espera hasta que pase Semana Santa. Javier de los Nietos, alcalde del Boalo. Sobre todo, más que controles, lo que se pide son refuerzos, porque、eh, la mayor parte de esta presencia está siendo en áreas recreativas, zonas naturales, caminos, vías pecuarias. Que son competencia de、eh, Comunidad de Madrid, su vigilancia con agentes forestales y también、eh, de delegación de gobierno a través del seguimiento que hace el CEPRONA junto con Guardia Civil. Son las 8 y 24. Los deportes en hoy por hoy. El Atlético de Madrid puede ver hoy reducida su ventaja a solo cuatro puntos. Sampe, buenos días. Buenos días, Laura. Ha sacado solo 19 de los últimos 30 y hoy se verá reducida esa ventaja si el Barça gana su partido esta noche ante el colista. Barça Huesca desde las 9, en Carrusel desde las 9 menos 10. El panorama no es muy optimista para Simeone. Tenemos dos extraordinarios equipos que no van a perder ningún partido de acá al final, que son Real Madrid y Barcelona. Lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener la tranquilidad de saber cuál es nuestro camino. Ir partido a partido, el ansia que no aparezca. Se le pasó al decir esto el sábado que e la t l é t i c o Madrid todavía tiene que visitar al Barça en la jornada 36. En segunda, hoy se completa la 29 con el Almería Alcorcón. A las 7 de la tarde, la victoria sacaría del descenso al Alcorcón, poniéndoles tres puntos por encima. Y e n l a c b v i c t o r i a ayer del Real Madrid, 74-85 en b a s c o n i a Los del ASO siguen líderes con dos victorias sobre el Barça, que tiene un partido menos. EAE Business School patrocina h o r a Punta. EAE Nos acercamos de nuevo a las carreteras de GT Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días, Laura. Pendientes en este momento de dos accidentes que dificultan la conducción. El primero de ellos de salida de la capital en la 3 en Santa Eugenia y el segundo, en este caso de entrada a Madrid, por la A42 en Getafe. Tengan especial cuidado si van a circular por alguna de estas dos vías. Densidad circulatoria, además, por un accidente ya resuelto en este caso en la 6, desde el plantío hasta las rozas y también de entrada a la capital hay circulación lenta. En la 1 en Alcoventas y hasta Nudo de Manoteras, a 2, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. También en la 3, en, en el entorno de Rivas, h a c i a Madrid, a 4, Valdemoro y Pinto, a 42, en el entorno de Torrejón de la Calzada, Parla y Fuenlabrada, a 5, en Móstoles y Alcorcón, y en la M40. Tengan especial cuidado en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, en dirección a la autovía de la Coruña. Y vistazo al tráfico en la capital, pantalla, c h a r Alcazarola. ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Ha ido en aumento la entrada por Cristo Rey, ya desde la a v e n i d a También en la plaza del Conde de Casal y, sobre todo, en el norte, en la entrada por la M11. Hay también dificultades en el centro, en el paseo de la Florida, dirección Avenida de Valladolid, o en los paseos del Prado y Recoletos, dirección Plaza de Colón. Nos queda la previsión del tiempo para las próximas horas. Meteorólogo Jordi Carbo, buenos días. Buenos días. A esta hora mejor abrigarse, pero teniendo presente que durante la tarde el ambiente será mucho más suave. Ahora alrededor de los 5 grados en la mayor parte de poblaciones, helando con heladas débiles, eso sí, en los valles de la Sierra y cerca del río Tajo. Máximas por encima de los 15, rozando los 20 al sur de la comunidad. En un día que será soleado, radiante, con muy buena visibilidad. Mañana y pasado, situación idéntica. A finales de semana, el frío irá a más. Piensa en tu próxima meta profesional. ¿La tienes? En EAE Business School empezamos a construir tu estrategia y tu plan de carrera desde el primer momento. Infórmate en eae.e sobre nuestros programas y empieza hoy el camino para lograr tus objetivos. En EAE seguiremos a tu lado hasta donde quieras llegar. De ahora en adelante, EAE Business School. Si tiene una empresa o negocio, el primer objetivo es adaptarse a la crisis y、e、sobrevivir. En Lubillo Abogados estudiamos su caso y le asesoramos sobre las medidas que puede tomar. Negociaciones con entidades financieras, refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pago, concursos de acreedores. Llámenos al 91 319 3913 o entre en lubilloabogados.com. Con Babel, b aprender un idioma es muy fácil. Cuanto más escuchas cada palabra, talk. Y la repites en un diálogo. To to Mejor la recuerdas en una conversación real. Consigue una suscripción de tres meses y llévate tres meses más gratis con el código h ABLAR. Entra en babel.com/barra hablar. Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de farmacia y laboratorios de venta en farmacias. Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios. Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres. Por eso confío a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 Pues enseguida llegamos a las ocho y media de la mañana, cuatro grados en el centro de la capital. A esta hora, Juan Carlos Fernández se ha encargado de la dirección técnica. Joan Jimeno de la producción sigue hoy por hoy. Sigue la información. ¿A q u í e n la se a r á Ser hoy por hoy con á n g e l s Barceló. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en Canarias. Caixa Bank patrocina este espacio. No lo consiguieron las urnas y lo van a provocar los despachos, las llamadas, los, los sillones, las voluntades débiles, los principios mutantes. Lo que Cataluña no pudo, lo ha podido Murcia y hoy Ciudadanos se enfrenta a un cambio interno de cierto calado, porque lo contrario sería asumir como inevitable la agonía política de ese partido.、Pedro. Así que hoy en el Abierto hablaremos de Ciudadanos, del desastre en el que se transformó la supuestamente brillante operación política de la moción de censura en Murcia. Si uno hace cuentas. De momento, la única que, que sale ganando es Díaz Ayuso.、Eh, quizá ni siquiera e l Partido Popular como marca, porque le puede pesar algo ese mercadeo con cargos, a cambio de conservar los cargos, que resulta poco edificante. Les preguntaremos a los compañeros de Murcia qué se está cociendo por allí.、Eh, están pendientes, entre otras cosas, de poner fecha al debate de la moción de censura, porque allí sí se va a debatir. En Madrid no. En Madrid vamos de cabeza hacia las elecciones con lo evocador que ha sido siempre el mes de mayo, ¿verdad? Bueno, pues cambiaremos las flores por las papeletas. Y antes de acabar este abierto viaje, visitaremos con i g l e s Nicolás Castellano y Álvaro Zamarreño, el campo de refugiados de Zaatari. Se cumplen 10 años del estallido de la revolución en Siria, que luego derivó en una guerra que nunca acaba. Hoy en el abierto, i g n a s i g u a r d a n s Cristina de la Oz y Antón l o z a d a que desde el pinchazo del sábado está más guapo, más alto, más, más rubio, más de todo.、Pero、ahora le preguntaré primero Cristina de la Oz: Muy buenos días. Buenos días. Haces cara así. Es que se vacunó. Ahora nos lo contará. Pero bueno, lo,、si no, los SADA lo se、no、vacunan. Ahora edad ara, ara, ara nos lo va a contar Ignacio Guardán. Buenos días. Qué envidia, qué envidia. Qué envidia, ¿no? bueno.、Sí. A ver, Antón Losada, tu momento, 8 y 32 minutos de la mañana, 7 y 32 en Canarias. Tu momento, ¿cómo fue la vacunación? Bueno, antes de nada, querida á n g e l s buenos días. Un saludo a mi buen amigo José Luis a s t r e que dudaba de mi capacidad <ríe> para estar aquí. Aquí estamos.、Eh, bueno, Fijó, e gran gestor, mejor persona.、Eh, nos vacunaron en ese marco incomparable. q u e es la ciudad de la cultura, por fin hemos descubierto para qué servía la ciudad de la cultura. Se vacunaron conmigo más de 2.000 gallegos, ninguno de ellos y gallegas, ninguno de ellos parecía muy preocupado por las alertas y las paralizaciones en otros países. Había,、uh -huh. había un ambiente ángeles、eh, de los que había antes de la pandemia, no sé si me explico. Tipo q u é cuando se juntaba mucha gente y había mucha alegría, sí, sí. O sea, la, Las caras, la, la, la relajación, o sea, todo el mundo se sonreía. En las colas, que hombre, no es normalmente la situación en la que estás de mejor humor,、uh -huh. todo era hablar unos con otros, guardando por supuesto las distancias. n o Y no sé, era como un ambiente de... de... De fiestas, sinceramente. ¿no? ¿Vacuna AstraZeneca porque tiene menos de.? Es que preguntaba Cristina.、Claro. No, tienes la edad a n t e Tiene menos de 55 años por los pelos, pero tiene menos de 55 por un, años. Por un día ha entrado. Por un día ha entrado. Día? Menos、sí. de 55 años. Y en Galicia ya están vacunando、sí. con AstraZeneca los menores de 55 años que no, o sea, no esenciales. Están, de, están vacunando claro, a la población en general. De 50 a 55 años se han、uh -huh. vacunado casi, no soy el único, ni mucho menos, casi hay 20.000 gallegos este fin de semana porque. Que los menores de 55, que eran personal esencial sanitario, pues ya están todos、uh -huh. vacunados. Por eso tenemos aquí e l epidemiólogo、N、en jefe. ¿Ningún efecto secundario? No, sinceramente, aparte de la, esa no sensación. Me, no me mientas, Rosada, no, no, no, no, no me mientas. Absolutamente ninguno. Aparte de esta sensación de, de haber. De haber pasado un Rubicón, que sería un clásico, y aparte de los comentarios y envidias generalizadas, eh, eh, la verdad... Me sumo, me sumo. Eh, la verdad es que yo que,、eh, tengo noticias, ¿no?、eh, gente que se ha vacunado,、uh -huh. que, ha, que ha, ha tenido efectos secundarios, pero en mi caso no sé. Sí, pero ha, no solo con AstraZeneca, hay ¿eh? gente que la, sí, la, sí, do, sí. la segunda dosis de Pfizer y de Moderna también le produce efectos secundarios leves, pero bueno, o q u e le hace estar en casa? Por eso yo no daba hoy un duro para que estuvieras hoy aquí en el programa. Pero Oye, bueno, Antón, ¿estás seguro de que no te han vacunado contra el pesimismo? No. En lugar de contra el coronavirus, <ríe> pues te veo. o、no, bueno. p t i m i s t a Sí, sí,、eso、sí, muy, fue... muy arriba, muy arriba del resto de la bola. Yo soy un a hombre de consenso s o y optimismo como todo el mundo sabe Entonces, desde desde desde pequeñito ¿no?、Uh -huh. bueno no sé、eh, me, me n o sé. fue un, un momento especial、uh -huh. no, no veías por qué pero、bueno. pero la sensación sobre todo por por, la, por cómo veías a la gente no O se a hacía mucho tiempo que no veía a tanta gente reunida con、eh, optimismo en su cara、uh -huh. g u a r d a n s decías envidia Sí, sana, sana envidia. Sana, sana envidia, no, no, sana envidia, sana envidia. Se toma vacaciones cuando tú no te tomas vacaciones, pero, pero de una forma un poco más intensa, porque <risa> efectivamente entiendo muy bien el concepto de r u b i c ó n O sea, hay un antes y un después, hay un, hay un cambio que, evidentemente, en términos sociales y la mayoría de la información que quedamos y quedáis, pues es siempre agregada, ¿no? Es siempre socie societaria, pero claro, eso son vidas individuales. Y Antón, desde hoy, puede hacer cosas que los demás, o desde hoy, no. En 10 días, p u e d e hacer cosas que los demás no podemos, y claro, pues está muy bien y esperamos que llegue ese c a ¿no? Fui testigo del momento en el que le llegó el SMS, sí,、eh, estábamos cenando en Vigo, y le llegó. Él ya tenía alguna pista porque alguna compañera suya ya le habían llamado o ya le habían mandado el SMS. Y fui testigo del momento en el que se dispara el teléfono de Antón l o z a d a y recibe el SMS con la citación para el día de la vacuna. Fui testigo de ese momento de alegría. Histórico, histórico, soy... histórico, histórico, histórico. <risa> Decías, Antón, de todas formas, que en las colas no había preocupación. No. Va, va aumentando la lista de países que, que, que no van a poner la AstraZeneca de momento. Aquí, de momento,、eh, Sanidad insiste en que no hay ningún problema, salvo que se apartaran los, los lotes afectados. Teóricamente por esos efectos secundarios, no había preocupación entre la ninguna, gente que os i b a i s a vacunar. Ninguna. en el caso de Santiago, creo que en las otras、uh -huh. eh, áreas sanitarias de Galicia, porque ya te digo, se vacunó a cerca de 20.000 personas este fin de semana,、eh, la tasa de asistencia ha sido altísima.、Uh -huh. Rozando, pues no voy a decir el 100%, porque algunos de los que acudieron finalmente no pudieron vacunarse, por, pero por otro tipo de circunstancias,、uh -huh. pero muy por encima del 90. Y de luego, a mí, todo el mundo. Nadie me preguntó por los efectos de AstraZeneca y todo el mundo me pregunta: Oye, ¿por dónde se va la cola de la vacuna? <risa> pues, Antón, enhorabuena, sana, sana envidia. Y ahora ya podréis contar, Ignacio y Cristina, que conocéis a uno que recibió el SMS para, para, para recibir <risa> la vacuna. Una pausa y vamos al lío.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 Nace Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza, reserva y gran reserva. Señorío de los Llanos conserva la calidad, el cariño y la dedicación en cada una de sus botellas. Señorío de los Llanos, un vino con señorío. Con P mayúscula. Actividad de obtener, tratar, interpretar y difundir información a través de un medio de comunicación. p e p a Bueno. Con P de Periodismo. En Hora 25. Cadena Ser. La radio. Páramo.、Pues、Hola aquí de nuevo. Estamos de aquí nuevo. estás otra vez. Pues aquí para contaros: si eres buen conductor, nunca has tenido un parte, tu compañía te sube el precio de l seguro, ¿tú qué haces? Pues, solución, claro, muy fácil. Cámbiate a la mutua porque en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea. ¿A qué es fácil? Tan fácil como marcar el teléfono 900-555-555-900-555-555. Si es que esto es, muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. En la cadena Ser, hoy por hoy. Con á n g e l s b a r c e l ó 8 y 40 minutos de la mañana, 7 y 40 en Canarias, en el abierto Antón l o z a d a Cristina de la Hoz, i g n a s i g u a r d a n s Y vamos al lío, como les decía, vamos al lío de Ciudadanos, al lío del PP, al lío de Ciudadanos con el PP y del PP con Ciudadanos, al lío de la moción de censura de Murcia.、Eh, siguen conectados Oscar García y Mariela Rubio. Hola de nuevo a los dos. Hola, buenos días, Ángel. A ver,、eh, Oscar, estamos ante la peor crisis en Ciudadanos, yo no sé si más grave o casi igual o igual que cuando Rivera dimitió después del último batacazo electoral, con un enfrentamiento de. Directo, abierto y frontal con el Partido Popular. Hoy Inés Arrimadas, que reúne a su ejecutiva dentro de, de dos horas y media aproximadamente, va a anunciar la remodelación de la nueva dirección del partido. Después del transfugismo, las salidas destino al PP de otros dirigentes. ¿Por dónde pueden ir todos estos cambios en la cúpula de ciudadanos? Sí, tirando de tópico, Ángel, s、eh, va a ser una mañana de, de alto voltaje político en la sede de Ciudadanos. ¿eh? A las 11 comienza esa ejecutiva a puerta cerrada. Interviene primero Arrimadas, esto es lo habitual, y luego los miembros de este órgano. Bueno, ¿qué ha hecho Arrimadas? Como sabía que el tsunami de críticas era inevitable y como en la ejecutiva de hace un mes, tras las catalanas, pues no hizo absolutamente nada, ahora no solo va a hacer algo, sino que además se va a adelantar. Así que a la reunión lleva bajo el brazo una remodelación de los órganos de dirección del partido. Que son el Comité Permanente y el Comité Ejecutivo. Ahora mismo hay mucho baile de nombres, lo decíamos antes,、uh -huh. s está e hablando de Villacis, de t o n i c a n t o de Juan Marín, de Ignacio Aguado, pero. Lo cierto es que esa reforma la conoce Arrimadas, que esta mañana incluso estaba ultimando la lista. Lo que sí sabemos es que esos dos órganos se van a ampliar y es lógico que la presidenta dé cabida en ellos a gente que hasta ahora lo estaba pidiendo. Hay que decir que Arrimadas va bastante tocada a esta ejecutiva, tocada incluso desde el punto de vista anímico, no solo por lo de Murcia, sino por esta operación del PP, que en Ciudadanos llaman operación de compra de voluntades y de personas para que cargos del partido den el saldo. Este fin de semana, la líder del partido ha estado conversando con muchos dirigentes territoriales y, según nos cuentan, parece、eh, que va a haber cierre de filas en torno a la presidenta. Se descarta el 100% su dimisión porque eso sería, según uno de sus colaboradores, c ó m o terminar con el partido que es lo que realmente, claro, quiere el Partido Popular. ¿Y es habitual que en estas reuniones de la Ejecutiva de Ciudadanos se levante la mano, y la, se intervenga, se critique, se hable abiertamente? Sí, es más habitual ahora en la etapa de Inés Arrimadas que de Albert Rivera, porque la etapa de Albert Rivera era todo un s í l o que diga el líder y nada más, había muy poco debate. Ahora con la etapa de Inés Arrimadas es cierto que esta ejecutiva es、eh, más pequeña, se ha recortado un poco más, se reúne con, con menos asiduidad, es decir, hay menos reuniones, pero es que cuando hay reuniones、eh, levantan mucho la mano muchos líderes, incluso, por ejemplo, la última que, tiene que, ver,、eh, que tuvo que ver con, tras el resultado de, de las Catalanas,、eh, habló todo el mundo. Todo el mundo de esta ejecutiva, hablamos de unas 30 personas, por eso se alargó tantísimo. Empezó a las 7 de la tarde, terminó a las 1 de la madrugada. Esta también、eh, se、uh -huh. prevé d larga. Intentando taponar, Inés Arrimadas, la fuga de dirigentes, de cuadros, de ciudadanos hacia el Partido Popular, porque, Mariela, lo que esperan en el PP es que en los próximos días lleguen más dirigentes y más militantes de Ciudadanos. Sí, el PP es categórico. Tras la incorporación de Fran e r v í a s el secretario de organización de Albert Rivera, vendrán, dicen, no solo más exaltos cargos naranjas, sino también cargos en activo. Que hay conversaciones en marcha, dicen. El PP asegura que Herbías va a cumplir una doble función en este sentido. Por un lado, el efecto arrastre. Y en segundo lugar, una labor activa de captación. El PP habla de implosión de ciudadanos. Considera además que el proceso va a llevar aún meses, es decir, que va a ser progresivo. Y que por ello va a servir para dar un impulso definitivo y constante a toda la campaña de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Hablaba así ayer Ángel, s el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol.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 Pues visita Barcelona, la zona cero de la catástrofe electoral naranja, mientras Ciudadanos celebra su reunión esta mañana. Y en paralelo, Génova prosigue con la celebración de sus congresos provinciales, donde, recordamos, varones y dirección nacional libran un pulso en el que ahora, tras la última semana, Teodoro García Gea está más fuerte que nunca. Así que Ángeles, los ojos están puestos en Andalucía y en Castilla y León. Mariela, ó s c a r líneas abiertas con los dos para cualquier novedad sobre alguno de los dos partidos, Ciudadanos o el Partido Popular. Hasta,、ah, hasta luego. luego. aquí estamos, hasta luego. Bueno, al final, i g n a s i lo que iba a ser la gran estrategia política de Ciudadanos, intentando para descabalgar al Partido Popular de la presidencia de la región de Murcia y conseguir la presidencia de esa comunidad autónoma, ha acabado en un auténtico desastre para la formación de Inés Arrimadas. Sí, porque toda, toda estrategia necesita. Eh, pues una misión, de una mirada de largo plazo、eh, y una mirada、eh, geográficamente extensa. ¿no? Y aquí, efectivamente, eso ha faltado, ha faltado también por parte del PSOE y por parte de Moncloa, digámoslo claro. ¿eh? Pero en este caso, hablando directamente de Ciudadanos, les faltó. Es como pegar un volantazo. ¿eh? Tú vas por carretera, tienes un obstáculo, pegas un volantazo, pero no sabes muy bien lo que, lo que hay a tu derecha y a tu izquierda. Bueno, pues claro, con el volantazo te puede salir peor que lo que intentabas evitar, ¿no? que es exactamente lo que les ha ocurrido. Y, y es Una confirmación de algo que le llega ocurriendo a ciudadanos hace tiempo, que es una falta, falta de visión, falta de discurso,、eh, una pura adaptación al, al terreno y una proclamación constante de lemas que ahora se le vuelven en contra. Claro, si el sanchismo era esa cosa mala, tremenda, malísima, por más que de vez en cuando hicieran gestos, ¿no? pero después no le faltaba un momento en esas remadas y a sus cuadros para convertir esa cosa del de, de sanchismo, no d i r a el PSOE, el gobierno, tal medida, no, una especie de. de Crítica indefinida,、uh, muy similar a la que está haciendo hasta incluso Vox, n o del sanchismo como peligro para España. Pues claro, si tú te alías con ellos, estás aliado con el diablo. Y ahora echar eso atrás es complicado y no se arregla con unos cambios orgánicos. Es evidente que Ciudadanos necesita un cambio de visión, de discurso, de caras quizá en algún caso, pero evidentemente de, de, de discurso estratégico político, de saber qué es lo que ofrecen, no contra quién están, ¿eh? sino qué es lo que o f r e c e Ciudadanos. Es como i r a comprar un producto sin saber. Sin saber qué hay dentro de la botella. Eso es lo que le pasa a Ciudadanos. Exactamente, a lo mejor ni lo sabían algunos de sus cuadros directivos, Cristina, porque decía ahora i g n a s i falta de discurso, pero bueno, falta de implicación también de algunos de sus dirigentes, porque es que el que se va al Partido Popular no es un dirigente cualquiera, es que se va de Ciudadanos al Partido Popular el secretario de organización no, de Ciudadanos. Porque no hay libertad, ¿eh? Perdona, se va diciendo que no hay libertad. Es que, es, es que tiene bemoles la cosa, perdonad. ¿eh? Yo creo que fue muy, muy ingenuo por parte de, de Inés Arrimadas pensar que lo de Murcia no iba a tener consecuencias. Y yo, que siempre he defendido que la situación de Ciudadanos no es la de UPD, y porque había un elemento objetivo y era que Ciudadanos sí tenía poder territorial, gobernaba junto al PP en importantes comunidades de España, ahora corre el riesgo de finalmente, de finalmente ser,、eh, ser UPD. y ¿Por qué? Pues porque se queda fuera del Gobierno de Murcia. Vamos a ver qué pasa en Madrid, pero corre el riesgo de ser absolutamente irrelevante en Madrid. Y aún quedan dos comunidades en las que, por lo que se ve, la colaboración con el PP se estrecha. Ojo, hay una moción de censura también en Castilla y León. No todo está escrito. El PSOE necesita seis, el voto de seis diputados de, de Ciudadanos y el grupo lo forman doce. A lo mejor también el grupo se dinamita. Entonces ha sido un proceso de implosión. Yo, yo estoy de acuerdo con, esa, con lo que decía Mariela, de que lo que hay es un proceso. Eso de, de implosión en Ciudadanos, que me da la sensación de que no lo va a parar la ejecutiva de hoy, por mucho que incorpore a Marín, por mucho que incorpore a Cantó, a v i l l a c í s cosa que me sorprende además mucho de que no formaran parte también, de la ejecutiva. Yo también. Cosa que me parece increíble, dices, o sea, no formaban parte de la ejecutiva los rostros más visibles de Ciudadanos.、Mm. Y es que efectivamente la dirección de Ciudadanos ya venía de la etapa de Rivera, pero con, con, con arrimadas una diferente, se había bunkerizado en cinco personas. Y una de las críticas que se le hizo de manera reiterada y en e s a r rimadas era que no había una decisión que se consultara con, bueno,、pues、con, una, con una amplia representación del partido. No existía una ejecutiva ampliada como tal. Y ese era otro, otro de los males. Le veo muy mala solución porque parar la sangría es muy complicado y es evidente que Rivera lleva mucho tiempo también maniobrando en ese sentido. De que, bueno, de que Ciudadanos acabe siendo una fuerza t o r o i b a desde la sombra. Desde la sombra. Mira, desde que contrató el PP al despacho de r i v e r a os acordéis, creo que、sí. para el tema de los desahucios en Cataluña,、sí. el recurso de los desahucios, desde ahí hay una colaboración estrecha. Y la colaboración estrecha e a c a b a confluyendo hasta la desaparición de Ciudadanos, porque es una, es una fusión por absorción. Antón. Bueno, yo, como, como, como ya dijimos el viernes, si te acuerdas, Ángel,、uh -huh. eh, si alguien tiene un plan,、eh, lo, está, lo, lo está disimulando muy bien. ¿no? Estamos, yo creo que sigue la apoteosis del cuñadismo pero, político. Pero, pero es aplicable tanto a Ciudadanos como al Partido Popular.、Ah, ¿eh? Y al PSOE. Y al PSOE, Y, sí, y al PSOE. Sí, sí. O sea,、eh, me parece increíble que el PSOE abra de oportunidad inesperada en Madrid. O sea, ¿Alguien O s e a tenía alguna duda de que d í a z Ayuso era una presidenta buscando una excusa para convocar unas elecciones? Y que si, haber movido una farola le habría bastado para convocar las elecciones. n o Entonces, yo, como decíamos el v é n e s estamos en una apoteosis de cuñadismo político y puede pasar de todo. Empezando por la propia emoción de censura, que el viernes por la mañana parecía segura y por la tarde se nos descalabró. ¿no? Entonces, yo no sacaría todavía muchas conclusiones, porque la euforia del PP me cuesta trabajo entender como una victoria que hayas tenido que meter de consejeros a tres diputados. De otro partido para retener el gobierno de Murcia. O sea, si eso es una victoria, ya no sé lo que es una derrota, sinceramente. El secretario del Partido Popular, García e g e a saldrá muy reforzado, pero Pablo Casado ha puesto su destino en manos de Díaz Ayuso. O sea, si eso es un liderazgo fuerte en el Partido Popular, pues mi concepto de liderazgo fuerte, pues también voy a tener que revisarlo. ¿no? Y una tercera derivada, que yo creo que también es sustancial. Una de las estrategias clave de Pedro Sánchez y Moncloa era jugar a, a pactar a derecha e izquierda, o por lo menos mantener esa ficción, aunque al final los pactos siempre solían caer de un lado. ¿no? Bueno, esa, esa ficción ha quedado muy tocada. O sea, el, el, la principal consecuencia de la jugada de Murcia, ¿no? construida sobre la idea de que lo que queda en Murcia se queda en Murcia, como si aquello fuera Las Vegas, ¿no? y no, no, no es como Las Vegas, es que Pedro Sánchez se ha quedado sin, sin socio a su derecha. Eso ahí sí que hay, es una mala noticia, pero también hay una oportunidad, porque es evidente que el PP se va a tirar. Una de las consecuencias de que Pablo Casado quede en manos de Díaz Ayuso y de Vox, porque necesita retener Madrid como sea, es que va a tener que radicalizar su discurso, tirar su discurso hacia la derecha extrema, y eso le abre un espacio enorme al Partido Socialista en el centro,、mm. de cara al futuro. Pero en este momento lo que se queda es sin un socio potencial. Otro, de, ¿De Cristina? No, no, sobre el tema de, de Murcia. Hombre, de, de las personas que ha incorporado López Miras a su gobierno, una ya era la vicepresidenta, nada menos que de, de la comunidad. O sea, que ya estaba dentro sí, del pero gobierno. Mira de lo primero, lo curioso de la presentación de la moción de censura, que la presenta Ciudadanos,、sí. pero con la idea de poner de presidenta, no a la que ya es vicepresidenta. No, no, no, a la portavoz. A la portavoz. Porque la portavoz había que, claro, sido. Claro, también apartada, quien pensó esto no podía claro, imaginar que a lo mejor a la vicepresidenta muy bien no le iba a s e n t a r Es que la vicepresidenta、no No Formaba parte es que ni no, siquiera、no de, la ejecutiva, bien, claro. de la ejecutiva regional del partido, es que、sí, había sido defenestrada. p o r a más y, y Cristina, es decir, incorporar. O sea, al final, el resultado es que has tenido que coger a los tres, sí, la, pero, coger a tres diputados, aunque uno ya estuviera en el gobierno y meterlos en el gobierno. Pero no resta, te parece a mí. Salvar los muebles, pero una victoria no es. A mí, a mí puestos a esto, cuando hablábamos del cuñadismo generalizado, me parece más curioso aún. Convertir en presidenta a la representante del tercer partido de la comunidad, que tiene seis diputados de los,、ah, bueno, de los 45 que pero... forman parte de, de, de la, pero hay, pero hay del el, Parlamento m u r c i a n o ahí al PSO e le parecía bien. A él ¿eh? al PSO e le parecía estupendo, porque yo puedo entender que el PSO e diga: he、eh, gano a d las elecciones, quiero la presidencia de la comunidad. Pero no, no, con tal de eso, desalojar al PP. Hago de p r e s e n t a la... e o s t o lo hizo con Revilla. Sí, y a Revilla sí, sí. le ha ido muy bien y, después. Y creyendo, y creyendo y lo... que esto, esa jugada genial no iba a tener consecuencias para l o m b r e s Y luego otra cosa, con el tema de Ayuso, efectivamente Ayuso quería un pretexto. El pretexto no es malo, lo estaba buscando y le han dado un buen Hombre, pretexto,、claro. buenísimo. Pero me decía, un, un varón territorial me decía que es una maniobra muy arriesgada. ¿Por qué? Porque si gana Ayuso y a Ayuso le va bien. La que sale bien parada es a y u s o y si pierde, el que、si、pierde, pierde es casado. Y el que pierde es casado,、claro. se pone. O sea que, que en el fondo ella, bueno, puede perder un gobierno autonómico, pero al final el, el desgaste sería para c a s a d o y el triunfo sí, sí sería para ella. Ahora, ahora, iremos a a las, ahora iremos a las elecciones de Madrid, pero todavía una última derivada ¿eh? sobre el enfrentamiento Partido Popular-Ciudadanos. El hecho de que se mantengan gobiernos en comunidades importantes, como、sí. es la comunidad de Andalucía,、eh, como es la comunidad de Castilla y León, como es el propio Ayuntamiento de Madrid.、Eh, ahora mismo, sobre Todo de ciudadanos hacia el PP se dicen de todos menos guapos. Es decir, cada vez que habla, sobre todo el Mundo Val, que es quien está teniendo más presencia pública, es para criticar con todo corrupción, caja B, al Partido Popular. Pero siguen siendo socios en gobiernos como el de Andalucía, el de Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid. Guardan, ¿Esto guardan cómo se come? No, es complicado de comer. s e lo que pasa es que Ciudadanos tiene, lo tratamos como si fuera un partido político y no lo es, es otra cosa, es algo que en España no, no hemos tenido. ¿no?、Eh, y y lo, los experimentos que ha habido han durado muy poco. Quiero decir, recordemos todos cuando、eh, Ciudadanos fichaba sus cuadros por Headhunters. Es ¿Sí? el momento de recordar ¿Sí? eso. ¿eh? Es el momento de decir que ellos vale, no estaban ya, aquí para, para llamar、sí. a la gente. No, no, por eso que es el momento de pensar que hay mucha gente en Ciudadanos que ha llegado sí, allí sí. no por una adhesión a una causa política, a un ideario con el que se compromete. En el que, como ocurre con otros partidos, ya estaban sus padres, ya está su. No, no, no. Es un día, se le sale con una propuesta,、eh, como si fuera, pues eso, un. un una, el, el oportunidad, MOBA, el... una oportunidad.、Eh, una oportunidad.、Ah, el mobile o alguien sí, que sí. necesita pues,、eh, personal, u s p e azafatas temporales, ¿no? Y entonces hacen la oferta y d i c e aquí hay esto. Y entonces se filtra si tienes、mm. ciertos. Bueno, ¿eso qué, qué, qué consecuencia tiene? Una falta de lealtad total, porque no hay una adhesión ninguna. Eso en Cataluña ya se ha visto. No se tardó nada que la propia portavoz del partido en el Parlamento cambió, porque al final es exactamente lo mismo. Se fue al PP en vísperas de las elecciones. Pues en Murcia、eh, no tienes ni idea de quién, son tu, de quién es tu equipo y intentas desplazar a quien está en el gobierno para poner otra persona sin darte cuenta que te va a dar una patada. Y eso tiene, á n g e l s por contestar a, o comentar、mm. eso que comentas, puede tener la lectura inversa, que es que justamente pues en Madrid y en Andalucía. Lucía, pues tampoco tienen especial lealtad, lo que significa que como están bien, están ahí trabajando, pues no tienen especiales motivos para romper, porque no hay una adhesión de, a una estructura. Déjame ¿no? de, que voy a la pausa de las nueve, haremos el boletín y después seguiremos, porque iremos a Murcia, porque hay que poner fecha todavía a esa moción de censura y a ver qué pasa con esos diputados, discolos de Vox, que se estaban tanteando para ver si con ellos sumaban, que ya esto ya es, vamos, si sumaban para la moción de censura, iremos también a Madrid, a la vuelta.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 Alguien que se toma un refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. e c o e n v e z recicla más, mejor, siempre. Soy Gabriel de c a r g l a s Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosque y te lo instalamos gratis. c a r g l a s cambia, c a r g l a s repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en c a r